Radio Cósmica co -co -co co -co Radio Cósmica Cósmica uh, uh Radio Cósmica co co -co co -co Radio Cósmica cosmética Estás escuchando Radio Cósmica Libre sica desde las constelaciones feministas. Radio. Cosmic Radio. Radio. Cosmic Radio. Muy buenas noches, tengan todas, todos y todiz ustedes sean bienvenidas de nuevo a otro episodio de Alquimia Herética, ciencia, filosofía y música desde las constelaciones feministas. En este nuestro penúltimo capítulo del programa en el 2020, por supuesto, porque tanto Radio Cósmica como Alquimia Herética Siguen con miras hacia muchos más momentos para seguir compartiendo, nutriendo y posibilitando con ustedes radioescuchas cósmicas. Y bueno, preparándonos para transicionar hacia nuevas y esperamos más esperanzadoras y potencializadoras atmósferas para el 2021. Y porque continuamos celebrando los seis meses de este programa y el primer año de este hermoso y queridísimo espacio que es Radio Cósmica Libre, queremos dedicar con todo nuestro corazón y afecto a la equipa cósmica que hace eh, posible este proyecto comunitario, autogestivo y feminista para todas, todes y todics, las colaboradoras, productoras, conductoras, etcétera El hermoso programa de esta noche va para ustedes. Y decimos hermosos sin ningún ánimo de vanagloriarnos, utilizamos este adjetivo con toda sinceridad y eso es porque el programa de hoy viajaremos a través de un universo de descubrimientos, despertares, afirmaciones y potencias, un cosmos melódico de insondables travesías, transiciones y devenires. Estamos hablando por supuesto de la vasta y exorbitante creación musical de de la maravillosa Alice Coltrane, Turiya Sanguitananda, también turilla Alice Coltrane, eh, intérprete de piano, arpa y órgano, compositora, cantante, directora de banda, Eh, que si bien podemos encontrar entre los géneros del jazz y del gospel lo cierto es que no hay género, no hay clasificación, no hay cajón no hay estilo que pueda contener la poderosa música, el espíritu y la luz de la maravillosa Alice Coltrane con, con esto y bueno, eh, conscientes de que Turilla Alice es una de las favoritas de Alquimia Herética Debemos aceptar lo difícil que fue pensar qué piezas podríamos compartir con ustedes y serle, digamos, fieles al extraordinario trabajo de esta música. Eh, se puede decir que acá traemos solo un fragmento, es, bien su obra eh, sobrepasa los 30 álbums solo de estudio, eh, pero un fragmento, eh, una muestra diríamos, representativa y significativa de la música de Alice. Eh, comenzamos con esta pieza titulada Gal Galaxy Inturilla perdón eh, del icónico y fantástico disco World Galaxy de 1972. Eh, acá eh, la pudimos escuchar con su magistral eh, Soltura Larpa y ahora eh, eh, vamos a continuar con dos piezas eh, donde la escucharemos al piano. La primera es la muy reconocida y elogiada Turilla An Rama Krishna eh, del clásico de la obra de la música eh, de, bueno, de la música Alice <ríe> eh ta de El Daud, perdón, ta di El Daud de 1970 y continuamos con Onedarut de Monastic Trio, del año de 1968, el que será su primer disco como solista. Y bueno, ahora conviene dar algunos tips para dejarnos llevar al cosmos mágico de Alice. Relájense, recuéstense, cierren los ojos y soñemos en sintonía con las meditaciones astrales de Turilla Alice Coltrane. Esto es Alquimia Herética, aquí en Radio Cósmica Libre, Y comienza el viaje musical. Radio, Radio. Radio. Cosmic Radio Cosmic Radio Cosmic Radio, Radio, Cosmic Radio. Y estamos de regreso aquí en Alquimia Erética, ahora dedicando este episodio a la fenomenal música de Alice Coltrane. Como decíamos en el segmento anterior, la pieza que acabamos de escuchar lleva por nombre Onedaruth, palabra en sánscrito que significa compasión y pertenece, como les mencionaba, a su primer disco solista llamado Monastic Trio de 1968. Si recuerdan, ya en otra ocasión habíamos introducido algo de la vida de Alice, eh, un rasgo que va a ser fascinante, sin duda, los diferentes nombres con los que podemos ir hilando las diferentes etapas y experiencias de su vida. Y es fundamental reparar en esto no solo por la poca visibilidad y poco reconocimiento que ha tenido la alucinante, casi intimidante, magna obra musical de esta increíble mujer, sino también por lo que la enorme figura necesariamente eh, que necesariamente perdón la acompaña, pero que parece absorber la misma presencia múltiple y polifacética de Alice. Pues esto va dejando cierta impresión de una sola cara, ¿no? eh, la pareja, la esposa del músico y poco sobre ella misma como creadora. Ahora bien, se puede decir sin reservas que la vida de Alice sí estuvo marcada por el amor, el amor a la música, el amor a la familia, a su familia, a sus hijes, pero habría una forma revolucionaria en el vivir, en el quehacer, en el crear incluso comprender del amor en la vida de Turilla Ales, que sería el motor principal en su obra y, y espíritu nos atreveríamos a decir, su espíritu musical, ¿no? Eh, se trata de un amor supremo, aquel que rompe, quizás sería mejor decir, aquel que se desborda, que inunda, que se esparce y extiende por el universo. Y ese es el que manó, que se transformó, que de vino de su Amor por John Coltrane. Pero entonces, ¿cómo retomar a la propia Alice? Estableciéndola a ella, o más bien colocándola, ¿no? Tratando de hacer este ejercicio para retomarla a ella como propia creadora y al mismo tiempo entender que este crucial viaje eh, espiritual que inicia Alice eh, nace, tiene su origen en este amor que encontraría o que encontraría que eh, fabricaría, que hilaría, que construiría con el propio John Coltrane. Bueno, aquí tenemos que profundizar, precisar y contextualizar, por supuesto. Lo primero, evidentemente, es señalar la continua implementación y perpetuación de un sistema patriarcal que excluye, que duda, que cuestiona, que invalida la presencia de las mujeres como sujetas, agentes, experiencias, y hasta colectividades propietarias autónomas de un sentido, de un ingenio, de una capacidad musical de hacer, componer y entender. Este, digamos, sería el gesto general que deja a Alice bajo la sombra de los grandes genios del jazz, <ríe> pero que... También se manifiesta en sus propias vivencias, pues como una pianista poco reconocida con una carrera que apenas despegaba, que de pronto comienza a ser juzgada y observada por entrar al mundo escénico y musical de una figura tan prometedora y tan reconocida como John Coltrane. Lo cierto es que eh, pues es insuficiente reducir a Alice y a John a una historia de amor, pero claro que se trata fundamentalmente de una historia de amor. La cosa aquí es cómo vamos a entender y definir ese amor, desde la versión eh, heterosexista, romántica, pasional, de la dependencia, la posesividad, la ceguera, o la vamos a entender como amor virtuoso que reivindica, que emancipa, que libera, que comparte, que ilumina, podríamos decir que trasciende, eh, claro, sin las connotaciones metafísicas usuales, eh, sino que su alcance se esparce y se contagia. Me parece que es en esta alquimia transfigurativa que implicó la explosión de un amor virtuoso que pudo hacer música. Aquí es donde se encuentra el motor con el que Alice posteriormente deviene en su amigo figura espiritual dentro de la, eh, del estudio de la tradición eh, religiosa védica. Y es desde aquí como podemos ir desplegando las diferentes experiencias y caras de Turiya Sanguita Bien, Alice McLeod nace el 27 de agosto de 1937 en Detroit, Michigan y creció en un ambiente familiar completamente musical. Su madre Ana era miembro del coro de la iglesia y su hermano Ernie era músico de jazz. Su padre fomentó en ella la dedicación a la música musical porque desde pequeña había mostrado un gran talento como teclista. Así comenzó a tocar el piano en varios clubs de la ciudad, hasta que a finales de los 50 se muda a París, donde estudia música clásica y jazz, comenzando a hacerse de una presencia y de un hombre propio. Aparecería, por ejemplo, en diferentes presentaciones en la televisión francesa. En 1960 se casa con Kenny Hawood, con quien tiene una hija, pero el matrimonio fracasa principalmente por la adicción a la heroína de Hawood, un hábito muy usual entre los músicos de jazz de la época, como el mismo John Coltrane había pasado en la década anterior. Entre 1962 y 1963 tocó con el cuarteto de Terry Giff y es en ese periodo que conoce a John Coltrane. A partir de entonces comienza una secuencia de trabajos y colaboraciones musicales entre ambos cuando ella se convierte en la pianista del cuarteto de Coltrane Y esta mancuerna transformaría por completo el sonido del jazz, creando una nueva forma de contenido y expresión musical, siendo el producto más destacado en esta colaboración, el disco A Love Supreme de 1964. Lamentablemente John Coltrane fallece en 1967, hecho que se convertiría en otro hito transformador de la vida y música de Alice. al año lanza eh, Al año siguiente lanza el disco Monastic Trio, que mencionábamos, un disco que se encuentra impregnado de presencias y reminiscencias de John, o a John más bien, y en el que me parece comienza el propio descubrimiento, curiosidad y auténtica aventura musical que nos regalará maravillas como Hunting, perdón, Huntington Ashram Monastery de 1969, Ta Di Eldaud de 1970, Universal Perdón, Universal Consciousness de 1972, World Galaxy de 1971, Eternity de 1976, entre otros muchos. En 1975 eh, fundó el Centro Vedántico eh, Espacio para el Estudio de la Tradición Religiosa Védica, como mencionábamos, adoptando el nombre de Turiya Sanguitananda en adelante creando y produciendo melodías que combinaban los cantos tradicionales hindús, experimentando a la vez con sintetizadores y otros sofisticados sonidos y estructuras musicales. En 1990 lanza una compilación titulada Astral Meditations, que por cierto es el disco que escuchamos de fondo hoy, y en el 2006 regresa a los escenarios en el que sería el año del cumpleaños número 80 de John Coltrane. Alice muere de una falla respiratoria el 12 de enero del 2007 en Los Ángeles, pero su cuerpo fue enterrado al lado del de John en Suffolk, Nueva York. Y bueno, ahora, ¿cómo hacer la reflexión general que nos ayude a conectar, a deshilar y volver a hilar las experiencias y vivencias de Alice bajo una mirada una escucha que se entienda, que, que se piense feminista? Bien, vamos para allá, pero antes vamos con esta fabulosa pieza titulada Journey in Sach Sach Sachidananda, perdón, y volvemos. Radio. Radio Cosmic Radio, Radio. Cosmic Radio Cosmic Radio. Radio Cosmic Radio Estamos de regreso para nuestro último segmento. Como les comentaba, la primera pieza que escuchamos fue Journey in Satchidananda, Sat del disco homónimo de 1970. Después escuchamos Transfiguration, también del álbum en vivo, titulado de la misma manera, eh, pero este de 1978. Y bueno, entonces, ¿cómo encuadrar una vida en viaje, en tránsito, en devenir...? y mutación encarnada como la de Turilla Ice. Y al momento de hacer esto pensaba en cómo serle fiel a un personaje tan encantador, deslumbrante, tan entrañable para mí, pero a la vez en el reconocer que el camino musical de Alice fue precisamente desde su propia creatividad y devenir nómade, creadora pero en ensamblaje, es decir, creadora en encuentro, desde su propia eh, experiencia desde su propia vivencia, desde su propia eh, forma encarnada colocándose en distintos en distintos momentos de su vida a partir de esa eh, de esa aventura de ese devenir de esa es volver a ser y en este sentido a mí me parece que Alice y yo nunca fueron separados. Es una enseñanza fuerte que a mí me da el trabajo de Alice cuando yo encuentro el trabajo de Alice. Y no así el de John, porque John Coltrane siempre aparece como John Coltrane, el sujeto, el músico, el genio. Pero la música de Alice siempre está, digamos, asumiendo, siempre está eh, referenciando, siempre está aludiendo a otra cosa, ¿no? Lo cual yo también encuentro yo, pero me parece que es tan complejo ver como solo se asume de un lado y del otro no, ¿no? Y a mí, el conectarme entonces con esta música de Alice, me hace pensar cómo es con ella que entiendo precisamente la experiencia de lo mutuo, de lo compartido, y cómo esto abrió el mundo musical de Turilla. Después de esto, lo primero que habría que hacer es eh, pues entender que, que sus aportaciones no solo son a partir de los elementos musicales, sino también en la manera por y para la que se entendía y se transmitía la misma música que hacía Turilla. Eh, Gudri Ramsey, por ejemplo, menciona que entre las décadas de 1940 y 1970, grandes sucesos políticos eh, que implicaron pues la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana y la conciencia de la población afro, se harían muy notorios en la música de la época. No obstante, pues a menudo en esa narrativa predomina una preocupación por la libertad, por la identidad del cuerpo del varón negro y o afroamericano. Eh, sin embargo, Rimsing señala que la música de Turilla Alice y de personajes como Marilu Williams, a quien por cierto también hemos escuchado en otras ocasiones aquí en Alquimia, pues surgen como especies de epistemologías alternativas, que yo diría alternativas feministas también no las de marilu y las de alice eh, que van más allá del discurso por esta libertad eh, entendida al al, al cuerpo al varón eh, al cuerpo del varón afro no o negro y o negro y entienden eh, o se entienden o sé sea, y se asumen a partir del crecimiento espiritual de este crecimiento espiritual encarnado y la potencialidad de la comunidad que como formas y prácticas transformadoras y revolucionarias. A mí me parece que es este lente el que nos puede eh, traer de nuevo a pensar una escucha, una eh, una lente feminista. Finalmente fue la misma Alice que, en referencia al trabajo de John, mencionó que si bien ella no podía agregar nada a la música que John había dejado, lo que lo que sí podía hacer era compartir lo que a ella le había enseñado. Y es justo esta parte la que me, la que me parece que eh, emana en la propia humildad, en la propia intención de conectar, de ensamblar con esto otro que significa el universo. Y eh, bueno, nosotros nosotras nos despedimos con una cita de la misma asombrosa Alisturija Sangita Nanda que dice más o menos así, eh, la música es tan maravillosa, tan poderosa que puede ser usada para curar La música hace que la gente olvide sus tristezas, sus problemas. La música es utilizada en prácticamente todas las religiones del mundo. Es una fuerza invisible capaz de llegar a los corazones de las personas. Aquí las palabras y la música de Alice. Nosotras nos despedimos con esta pieza titulada Govinda Jai Jai del disco Radha Krishna nama Sankirtana de 1976. Y hasta dentro de 15 días, mucho ánimo, mucho afecto y hasta pronto. Radio. Radio Cosmic Radio Cosmica Radio Cosmic Radio as me escuchando Radio Cósmica Libre.